Le mandamos un gran abrazo a Don Diego Stulberg, ya vuelto de su viaje, pero que ha disurado físicamente, está descansando un poco que se sentía medio mal, así que le mandamos un abrazo fuerte. Dentro de Planeame uno de los ejes que abordamos bastantes veces este año, sobre todo cada vez que nos visitó Pedro Vizcay... fue el tema de la macroeconomía, la renta financiera y qué impacto tiene en nuestra vida cotidiana. En ese recorrido nos fuimos encontrando con otras experiencias que nos parecen interesantes porque hablan de las microfinanzas y hablan de la economía impactando más en nuestra cuestión cotidiana y nuestro acceso justamente a la posibilidad de acceder a un dinero que nos permita realizar algo. Y así apareció la experiencia de FIE Gran Poder. Nos ha sorprendido mucho la experiencia que se lleva adelante en esta institución de microfinanzas que nació en Bolivia y funciona en Argentina desde el año ya 2001, si no me equivoco, y estamos aquí con Víctor Ruilova, que es gerente de FIE Gran Poder. Un placer tenerte aquí, Víctor. Buen día. Buen día, buen día a ustedes, buen día a la audiencia. Un saludo para Diego, que... ¿Está descansando del descanso? Por supuesto, volvió ¿no? a un descanso y sigue descansando. Descansando, eso es. Bien, eh, ¿tengo que disculparme por el tiempo no? No, por favor, no un bueno. problema, Víctor, lo más que nada, eh. lo que queremos es que nos cuentes la historia del gran poder para entender cómo funciona. Bien, me permito hablar un poco de lo que es la historia de la microfinanza. Hace aproximadamente unos 40 años, eh, en Bangladesh, nace Muhammad Yunus. Muhammad Yunus, que hace unos 5 años recibe el premio Nobel de la Paz, paradoja debería haber sido de la de economía... Eh, ...él pertenecía a los brahmanes... ...la casta social más alta en esa cultura religiosa... ...y eh, va a estudiar... ...como todos los de las clases a, élites... ...a eh, Oxford, en Inglaterra... ...hace economía... ...y cuando vuelve a su país... ...encuentra eh, la paradoja... ...porque empieza a haber una realidad distinta... ...que no la veía cuando se fue... ...entre lo que era la metrópoli... ...y lo que era su país. Un país donde la gente aún todavía... ...se muere de hambre... ...cuando las vacas están caminando por las veredas... ...y nadie las toca... ...porque parte de su cultura religiosa... ...es no comer carne... ...y eh, ve que eh, el problema más grande... ...era la falta de recursos... ...para poder animar a la gente... ...a que pudiera superar su pobreza. Uh -huh. Y entonces con toda la cultura económica... ...que él había adquirido en Oxford, ...plantea algo simple prestar a los pobres. En ese momento, una locura. Como la ma mayoría de los avances en pro de la humanidad. Una locura. Pero él lo plantea como una posibilidad. Y lo que empieza a hacer es prestar a las mujeres, que eran las más eh, eh, diríamos oh, eh, postergadas en su país, en este también, eh, la equidad de género, ni hablar. Y eso eh, eh, generaba en él una ...una particular visión... ...de lo que eh, significaba... ...la subsistencia... ...decía... ...la mujer es la que lleva adelante... ...independientemente de que el varón tenga o no trabajo... ...la familia, los hijos... ...y él consideraba que... ...el dar algo a la mujer... ...para que pudiera seguir haciendo lo que hacía... ...esto es costura... ...hilandería... Eh, ...venta de pequeñas cosas... este ...podía modificar la forma... ...de vida que tenían ellas... ...y empezó prestando... ...apenas de lo que es el valor de un dólar... Uh -huh. ...y empezó a cambiar... ...la vida de esas mujeres... ...de sus grupos familiares... ...Muhammad Yunus en ese momento... ...estaba creando, no tenía el término... ...de lo que se llama el microcrédito... ...que si bien empezó... ...con estas pequeñas sumas de dinero... ...ahora el microcrédito... ...ya se conceptualiza de manera distinta... ...pero es el inicio de lo que significa hacer... En ...lo que llamaríamos... ...la banca para los pobres... Uh -huh. ...de hecho... La institución que él fundó se llama Banco de los Pobres Ajá, pero cualquier banco hoy que va a dar un crédito Lo primero que busca es qué respaldo tiene esa persona para Bien. poder cubrirlo ¿Cómo se piensa esto? Desde FIE, por ejemplo Bien, quiero volver a Yunus Sí ¿Cuál era la mayor garantía para él? Que la mujer quisiera sobrevivir Que la mujer requiriera el dinero Para que eh, ella pudiera valorar este este crédito, este préstamo Y poder devolverlo Esa es la mayor garantía Sí. Porque sea, la la garantía es el trabajo de la persona y no el capital, Exactam, es decir, la productividad. Exacta. Esa es la diferencia en la concepción que significa el prestar a los bancos. Y después cuento mi historia acá de pues yo soy médico, no tengo nada que ver con las finanzas. Pero una experiencia personal me hizo cambiar eh, el modelo, porque hay muchos médicos muy buenos, pero hay muy pocos que se dedican a esto. Si la naturaleza, a la o quien se llame el Dios supremo me dio la posibilidad de conocer esto, ...tenía que aprovecharlo... ...Yunus... ...plantea esto en Bangladesh... ...se, se irá de a la India... ...y después pasa a países... Eh, ...subdesarrollados como... ...nos llaman... Eh, ...del macizo andino... ...estamos hablando de Bolivia, Perú, Ecuador... ...donde con esta idea... Eh, varios pioneros en las microfinanzas empiezan a crear instituciones, la mayoría ONGs, instituciones sin fines de lucro, que con el modelo de Yunus empiezan a prestar a los pobres. En Bolivia, en forma particular, esto se inicia con cuatro mujeres, estudiantes, este de psicología, administración, trabajo social, eh, sociología, o sea, personas que pensaban que debían ayudar Era la época del de cambio entre el proceso de la dictadura y la democracia. Uh -huh. La carga económica que había dejado la dictadura era atroz. Por lo tanto, la solución era lo que se hizo acá durante la época de Menem, la privatización de las empresas públicas, la depauperación de los medios de producción estatal y muchos pobres y muchos desocupados en la calle. Estas mujeres pensaban que podían ayudar de alguna manera. Y entonces con el modelo de Yunus crean lo que se llama el fondo perdón, sí, el fondo de iniciativas económicas. De ahí viene el término FIE. Uh -huh. A ver, el centro de fomento después a iniciativas económicas. Uh -huh. Y entonces lo que hacen es empezar a prestar. Y dicen, empezar a prestar no es suficiente, tenemos que darles un oficio. Y empiezan con la capacitación. Pero al poco tiempo se dan cuenta que esa no es la idea. La gente sabe cómo trabaja. No tenemos que enseñarle nada. no Instintivamente son unos comerciantes natos. Porque la sobrevivencia hace de que aprendan cosas... ...que a nosotros nos cuesta seis o siete años aprender en la universidad. Uh -huh. Ellos lo, lo, lo, lo, lo aprenden en la calle. Entonces, eh, dejan eso y empiezan a trabajar con el tema del microcrédito. Con este modelo. Con una variante. Junus hizo el modelo... En grupos de a cinco mujeres uh -huh. Ellas lo hacen modelo individual Porque en la cultura De los países andinos, del macizo andino El prestase no está bien visto Porque ellos nunca prestan Para cobrar intereses Hay un término, no sé si ustedes conocen, el AINI Donde las personas prestan su trabajo O dinero a otro que necesita Que me lo va a devolver Cuando pueda Un concepto más de reciprocidad que de devolución Totalmente, ¿no? es un concepto evolucionado uh -huh. ...¿no?... ...que ojalá podamos llegar a aquello... ...que Parte no hay de... interés... ...o sea, si vos tenés... dal que no tiene... ...y te lo va a devolver después cuando pueda... ...parte de una confianza muy fuerte también... ...además... ...hay una confianza... ...todos los banqueros me preguntan... ...de cómo puedes tener esa mora tan baja... ...o sea, la mora nuestra es 2,6... La de los bancos la mínima es 7 creo, uh -huh. ¿no? Y la mayoría tiene hasta 18, 19. ¿Cómo podemos tener 2,6 simplemente porque la gente confía porque nosotros confiamos en la gente? No me digas que estamos con el hombre que va a fundir a los bancos en algún momento. Ya, ojalá pudiéramos hacerlo en Argentina como lo han hecho en otros países. En este momento en el Perú y en Bolivia y en Ecuador también, los bancos de microfinanzas son los bancos que están manejando la economía, la macroeconomía de los países. Uh -huh. ¿Ah? A partir de estas De, de estos créditos y además del ahorro de la gente que confía en ellos perdón y en el caso de los países más andinos hubo como una enraizamiento más cultural para este tipo de emprendimientos o de este funcionamiento de las microfinanzas planteado de esta forma ¿qué pasó en Argentina después? ¿como hay una experiencia cultural sobre la que se pueda sentar eh, un funcionamiento de este tipo? bien en 10 años la mayoría de las entidades en el macizo andino ya eran importantes eh, entidades en la Argentina el microcredito lleva más o menos 15 años la entidad más grande es la nuestra con apenas 7.500 oh, prestatarios no se han prestado casi 70.000, 80.000 personas crédito de nuestras uh, oficinas pero eh, eh, eh, eh, el, el grupo eh, vigente diríamos son 7.500 nada, ¿por qué? porque la gran competencia es la usura Pero la usura, no, en el concepto que uno podría decir el usurero de la esquina, que en realidad ayuda en lugar de... Son aquellos que lo hacen por derecha. Estoy hablando de las tarjetas de crédito, estoy hablando de los créditos bancarios, donde para prestarte 100 pesos tenés que tener 100 pesos. Una concepción absolutamente, eh, perdón el término, idiota. Yo, si tengo 100 pesos, ¿por qué voy a prestarme y encima te voy a pagar? Uh -huh. Pero así está hecho el sistema, lamentablemente. Víctor, hagamos el ejercicio de que yo llego a una oficina, sí. por ejemplo, es FIE, Gran Poder, y digo, bueno, tengo un proyecto, no tengo el dinero para hacerlo. ¿Qué cosas me preguntan? ¿Qué cosas necesitan saber? ¿A qué cosas le dicen tal vez que no? ¿Y de cuánto estamos hablando en términos de cantidad de, de un préstamo? Bien, una variante. No prestamos a quienes se inicia uh -huh. Hay programas que están hechos expresamente para este tipo de necesidades. Nosotros prestamos aquellas eh, eh, eh, eh, iniciativas económicas ...aquellos emprendimientos... ...que han cumplido por lo menos un ciclo... ...o sea, un, un, un, un verano y un invierno... Uh -huh. ¿ah? ...y que han demostrado que tienen la capacidad... ...para poder repagar un crédito... ...el promedio... ...no es bajo, son oh, 7.800 pesos... ...el promedio de nuestros oh, este, prestatarios... ...pero nos dejamos desde 500... los oh, hay, ...hay préstamos de 30.000, 40.000, 50.000... ...que en general están destinados... ...a grupos familiares... Ustedes conocerán la, la, la idiosincrasia boliviana peruana. Se caracteriza por trabajar en, en grupos familiares. El, el, el, la unidad básica más el hermano, que o, o, otra unidad básica, otra unidad económica, otra unidad económica. Y entonces ellos conforman conglomerados que necesitan, por ejemplo, comprar una máquina. Uh -huh. Una máquina, la, la más chica cuesta 30.000, 40.000 pesos, sino más. Entonces nosotros ayudamos, Eh, ...con parte de ese, del dinero necesario. Y los emprendimientos chicos... ...que son generalmente los comerciantes... ...con créditos que van desde 500 pesos... ...y más o menos llegan a 5 mil. ¿Qué es lo que se requiere? Primero, tener un año de actividad. Un periodo. Segundo, un documento de, de identidad. Antes no pedíamos... ...porque... Eh, eh, ...la presión fiscal... ...no era tan importante como ahora. ¿no? Entonces y buena parte de los de nuestros prestatarios eran migrantes de muchas nacionalidades eh, inverosímiles tenemos hindúes eh, pakistaníes coreanos, chinos, bueno que ustedes ya los ven más, el 2001 eran mucho menos este DNI y una una factura de algún servicio uh -huh. simplemente para poder registrar el domicilio nada más ¿dónde está lo fuerte de nuestro trabajo? nosotros vamos a mirar Si es una verdulería, ¿cuántos tomates, lechugas, zanahorias tienen? ¿Cuánto van a vender y cuánto quieren vender? Entonces nosotros le hacemos el cálculo de lo que requeriría... ...para poder empezar a aumentar su negocio. Tocaste un tema álgido, al menos para nosotros... ...que hemos trabajado bastante, ¿qué pasa en las denuncias... ...con respecto a talleres clandestinos, ah, por sí. ejemplo? ¿Es algo que también observan las condiciones de trabajo... ...de aquellas personas que tal vez van a pedir un crédito? Sí. Nosotros tenemos un trabajo hecho este por una eh, por un emprendimiento que se llama microjusticia son un grupo de eh, estudiantes de derecho guiados por algunos profesionales de derecho que se ocupan de ver la problemática legal que tienen nuestros oh, eh, prestatarios y ¿no? Eh, ...ahí nos damos cuenta... ...de que hay prácticas inadecuadas... ...entonces en general... ...como nosotros no podemos hacer la labor de la, de la justicia... ...pero si sí podemos nosotros orientar... ...a nuestros prestatarios... ...hay dos condiciones... ...primero... ...todo lugar donde se cierre... ...después de que entra el, el, el, el evaluador... ...o sea nuestro personal... Uh -huh. ...al interior de una casa... ...y se cierre con candado, con cadena... ...no se hace nada... ...se dice me quiero ir... ...estamos suponiendo... De que no nos dejan salir no porque no te están cuidando El que viene de afuera ¿no? es suficiente con... ah, y además tiene que cuando hay dejados en el en, la, en, los, en el cielo abierto no sé una jaula no, no se hemos perdido muchos prestatarios uh -huh. no se da y segundo perdón solo termino el trabajo infantil el evaluador tiene obligación de ir en la mañana y en la tarde siendo los dos periodos ...están los hijos de los prestatarios allí, no se del crédito. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que no lo están llevando a la escuela. Uh -huh. claro. Victoria, antes nos contabas de eh, cómo creció el, el mercado del microcrédito en Argentina... ...de modo que los sectores que antes estaban excluidos... ...ahora están como dentro del micro, de estas actividades usurrias que nos nombrabas. Yo lo que te quería preguntar es cómo ustedes ven que creció o cómo se mm, cambió... El, la realidad de las personas a las que se le otorgan microcréditos desde FIE, desde 2001, cuando ustedes llegaron a Argentina hasta hoy? Bien. Dos conceptos. El primero, apenas estamos arañando todo lo que podríamos hacer. El mercado en la Argentina, como le llaman, este un estudio que, que hizo sobre esto, yo le llamaría aquellas personas a quienes tenemos que llegar, son 2 millones. Estamos en 7.000, nada Pero con esos pocos a los cuales hemos llamado, llegado, el cambio es dramático. Es dramático. Personas que vendían en la calle con una bolsa, ahora tienen un lugar no sólo para vivir, sino para hacer su negocio. ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. De hecho, eh, nuestros amigos del BID eh, han financiado eh, la presentación de estos, de, estos, oh, de estos proyectos, digamos, de estos cambios, de estos avances... No, que en realidad es el objetivo si ustedes se, se estaban copiándose aquí la página web que tenemos en la entidad la misión es fundamentalmente dar crédito para lograr la equidad y la inclusión uh -huh. y esto es lo que hemos logrado voy a ser bruto con esto porque todavía no te tiraron un camión encima de parte de las grandes financiadoras de los ah, bancos y bien. demás? no solo las financiadoras he tenido la visita de otros financiadores no un santos vamos a llamar ah. el 2002 el 2002 ...cuando empecé a incursionar... ...en aquellos lugares donde... ...están nuestros prestatarios... ...estoy hablando de las ferias ambulantes... ...de la salada... ...del once... Eh, ...era septiembre... ...los calocitos ya empezaban a sentirse... ...y eh, eh, la chica que atiende en recepción... ...me dice... visto lo están buscando... ...hay un hombre que quiera hablar solo con usted... ...salgo... ...y lo primero que me impresionó... ...es un tipo con un sobre todo... ...en septiembre... Donde ya transpirábamos un poquito. Me dice, tengo que hablar con usted. Se sienta, abre el Sobre Todo y se imaginarán que encontré... Un arsenal. Exactamente. Y me dice, vos nos estás robando y quitando a nuestros clientes. Digo, yo no estoy haciendo nada. La gente que quiere puede venir. Bueno, mira, tenés que irte y rajar. Se imaginarán lo que me pasaba. Ningún valiente, ni llanero solitario, pero en ese momento la agudeza a uno le llega. Digo, sí, perfecto, yo me voy, pero como somos una empresa, no es mi empresa, porque el él pensaba que venía a hablar con el dueño, ah, como no es mi empresa, es una empresa, me voy yo y va a venir otro, y lo vas a hacer eh, eh, escapable, y va a venir otro, y va a venir otro. Pero además enteraste que el dinero con el que trabajo es del Estado, ¿verdad? porque quien me financia era en ese momento el ministerio de bienestar de desarrollo desarrollo social de o oh, ahora es el ministerio de economía que ya han puesto ojos para que no hagamos cosas que en, en su concepto hasta no, ahí nomás exactamente hasta ahí no, más, ¿no? Sí. y eh, digo mira son esos dineros y lo tengo que rendir pero te propongo algo decime dónde no tengo que ir oh, y bueno me dio los lugares donde no debía ir <risa> y eso llegaste tarde, tuviste que pegar una vuelta. <risa> Hubo. Y de parte de, la, de los grandes consorcios, obvio, este, este es un este es un um, es eh, un trabajo que puede atentar como lo atentó en otros lugares, por eso es que no hay la, el apoyo, ¿no? uh -huh. los, los bancos teóricamente por ley, la ley de Kirchner, deberían darnos el 2% de sus activos para poder prestar a estos, a estos prestatarios. Uh -huh. No lo hacen. Víctor lo último por ahora y seguiremos conversando por supuesto tiene que ver con algo que está creciendo bastante en determinados ámbitos que es el financiamiento colectivo y quería pedirte una opinión con respecto a algo que está ocurriendo sobre todo a partir de bastantes sitios de internet donde la gente sube el proyecto que tiene ganas de hacer y la gente que podría consumir o querer eso lo financia previamente por ejemplo una banda de rock que quiere hacer su disco no tiene el dinero para hacerlo sube el proyecto a un, a un soporte digital y la gente va financiando justamente ese disco de manera anticipada ¿Qué te parece ese tipo de modalidad? Bien. Eh, dos conceptos acá. Eh, ahí están los, los los buenos y los malos. El concepto como tal es un concepto social. Porque el que no tiene está financi el que tiene está financiando al que no tiene, el concepto inicial que les planteaba, uh -huh. ¿no? El problema aquí es cuánto te va a cobrar por financiarte. A veces se hacen dueños del proyecto Y los iniciadores, en este caso la banda de rock, terminan siendo empleados del que ha financiado. Este es el riesgo. Hay otros proyectos donde los de la banda de rock más los otros financiadores se convierten en socios. Y este sí es un proyecto válido, ¿no? Donde no es que uno hace uso del dinero, sino que uno forma parte de ese capital. Él es el capital. Uh -huh. Bien. Víctor, un placer conocerte y estaremos conversando seguido. Víctor Hugo Ruilova, gerente de FIE Gran Poder, institución de microfinanzas, nacida en Bolivia, que funciona aquí en la Argentina desde el año 2001. El abrazo grande para don Diego Stunberg, que se mejore pronto. Y esta conversación, como tantas otras, se pueden reescuchar en ciudadclinamen.blogspot.com.